Eso sí es ay, platanito, yo... ay fuerte, ay fuerte, es que Ah, sopla, sopla el fogón, sopla que se apaga. Y aplaudiendo. A sopla, sopla el fogón, sopla que se apaga. A sopla, sopla el fogón, sopla que se apaga. Para avivar el fuego soplar el fogón con constancia más que con fuerza eso es lo que nos enseñaron las ancestras que con su intuición y sabiduría guiaron antes que nosotras las cocinas las casas los caminos y los destinos de las comunidades campesinas a comer y a cuidar Y a conversar Sirvamos el zancocho pues En los zancochos radiales cuidadosos mezclamos radio y cocina popular Para hablar sobre el cuidado de todas las formas de vida A través de Manzana Radio hoy transmitimos por FM y por Radiolibre.cc Se presentó un pequeño accidente pero ya lo solucionamos Bueno. Eh, bravo. Bueno, eh la idea es que quede delicioso y con muy buena sazón, con mucho amor. Bueno, ¿dónde mercamos? En Frutos, nuestro mercado campesino que pertenece a la organización OMCE. Y otras cosas que no encontramos ahí en la plaza de mercado. Hoy les invitamos a pasear con nosotras por la memoria sonora de un primer sancocho radial cuidadoso que un sábado con sabor a humo y eclipse solar. Vivimos en Thamesis. Eh, super feliz de estar preparando un delicioso sancocho para ustedes. Mientras un eclipse solar nos cubría en un mediodía de octubre, compartimos el primer sancocho radial cuidadoso que organizamos en Triancestra y Confiar. En colaboración con diversas personas y colectivos del municipio del suroeste antioqueño, mejor conocido como la tierra de siempre volver. Allí, en Thamesis, Confiar está presente hace más de 25 años y también es el lugar donde nació Ancestra en enero del 2018. Entonces, claro que nos alegra volver para escuchar a la comunidad y recibir la sabiduría en un plato de sancocho. Somos Jenny Giraldo García de Cooperativa Confiar y Estefanía Enao, Maritza Sánchez y Juan Fernando Londoño del colectivo Ancestra. De verduras lleva, papa criolla, yuca, plátano, zanahoria, mazorca, súper delicioso, ojalá nos quede rico. Este sancocho radial también fue posible gracias a la participación de Hilda Vanegas, Alejandro López, Daniela Cardona, Juan Pablo Trujillo y Mónica López, del equipo de trabajo de Confiar Cooperativa en Támesis y de la Fundación Confiar. La chiva, también conocida como escalera, es uno de los transportes públicos rurales más importantes de Colombia, Ecuador y Panamá. ¿Cómo le dirán al sancocho en los países hermanos? Lo averiguaremos para el próximo episodio de esta memoria radial. El hecho es que en chiva llegaron las personas a este encuentro y tuvieron doble rol: conversadoras y comensales. Es cuidadoso porque tiene que ver con la alimentación, es decir, nos debemos alimentar para cuidarnos y además me parece que es como de lo más, nosotros antioqueños y antioqueños del suroeste, el sancocho es lo que nos convoca, además nos devuelve como a lo comunitario, pero a los ancestros también, eso me reconforta muchísimo. La caseta comunal de la vereda San Luis poco a poco se llenó con las voces de algunas niñas y niños, estudiantes, habitantes de la misma vereda y de las personas y representantes de organizaciones tamesinas como OMCE, la Organización Multisectorial de Campesinos Emprendedores, el Grupo Juvenil Parroquia San Antonio, Azomufi, la Asociación de Mujeres Fiqueras, la Asociación Panelera La Mirla, la Administración Municipal, el Grupo de Mujeres Recicladoras y el Grupo de Lideresas Rurales de Tamesis. La soberanía alimentaria es lo importantísimo en este momento, en esa soberanía alimentaria está lo que cultivamos más el sancocho Lo que decía María Elsie, el el el sancocho es comunitario, el sancocho convoca, pero es que alrededor del sancocho hay historias. Todos se teje alrededor de un sancocho. Yo no sé por qué, yo no sé qué tiene la yuca, la papa, pero sí es me es como más como más envolvente, más abrazador un sancocho y la comunidad se siente unida y se siente llamada como a participar. Por esos días en los que nos juntamos en Tamesis para más señas, el 15 de octubre, se conmemoraba el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Y no tuvimos que hilar muy fino para conversar, mientras ablandaban yucas y demás delicias de nuestro zancocho en el fogón de leña, sobre la soberanía alimentaria, como un derecho de los pueblos a elegir lo que comen y de qué modos quieren producirlo. ¿No quiero un peito de morrillo o cierto. Vea, de chamojito hago y podí que elegante. Te dejo lo que quería resaltar aquí era pues mi mi corporación se llama Mulín, somos mujeres líderes, todas somos mujeres de campo, trabajadoras y hoy en nuestro día pues que venga esa soberanía alimentaria con mucho empuje y con mucho amor. Y gracias por confiar porque la platica la tenemos guardada ya. Puede que la mata de yuca o de plátano en la entrada de la casa suene a una historia de antaño mas no es así en todas partes. La despensa de muchas familias campesinas no se llena a punta de comidas prefabricadas. La soberanía alimentaria nos invita a organizarnos como comunidades, decidir y controlar lo que llevamos a la mesa y a nuestros cuerpos. Quiero compartirles como varias cosas. Una es que hablando con los campesinos, pues yo soy de una vereda que se llama Nodiyales que es de la zona hacia San Pablo. Y bueno, toda la vida nací y me crié en el campo. Entonces hay como un como un mito de todo tiempo pasado fue mejor. Y uno dice, primero todos los campesinos producíamos, cultivábamos, ¿cierto? Y ahora encontramos muchas personas en el campo que no siembran absolutamente nada. Y uno les pregunta, pero venga, yo sé por qué no, ahí pues ve, ahí en la gotera de la de la casa, por qué no siembra una mata de plátano pues, un palo de yuca, que es tan sencillo. Hay un tema del consumismo de lo fabricado, es decir, hay que desconseguirse una plata para ir al supermercado a comprar eh, tal cosa. Pero pienso que las mujeres sí cultivan mucho más, es decir, más fácil se hace la huertica con el cilantro, la cebolla, el tomate, que sembrar el palo de yuca y eso que ya es un poco más como de los hombres. Bueno, es otro tema que debemos pues tener muy presente yo como joven, pues yo lo vengo como como estudiante de administración de empresas que ya curso el cuarto semestre. Me quedé pues en este municipio no solamente viendo la necesidad de mi familia, cierto, eh, creo que me tenía que quedar sino también por otras circunstancias en las que uno ve, eh, que cuando uno está muchas veces en familia y y se trabaja fuertemente, digamos también por el campo, porque yo lo digo, yo vengo no soy un urbano, pero tengo familia pues también que trabaja en el campo. Entonces, cuando uno aporta y por ahora en cierta parte también a ello, uno ve que los productos son muy, muy grandes. ¿De dónde vienen esos alimentos que consumimos? En este espacio invitamos a tener algunas cosechas propias, cualquiera que sea la cantidad o el producto siempre serán un aporte valioso. Ahora, ¿cuál es la intención de nosotros con el grupo productivo? y es incentivo era para todos los miembros de nuestra organización a que tengan sus propios proyectos en sus propias fincas, o sea, su pequeña huerta como decimos nosotros para su alimentación. Nosotros desde nuestro grupo qué hacemos con ellos? Les damos capacitaciones, les otorgamos lo que son las semillas, todo el material para conformar sus sus huertas caseras. También tenemos el proyecto con los pollos, con las gallinas, con los peces, o sea, tratamos que las familias del campo tendrán esa forma de ellos mismos asolver o conseguir su propia alimentación sin necesidad de estar viniendo por de llegar cual pueblo, porque por decir alguna persona digamos desde la hacienda comprar una canasta de huevos sabiendo que la puede tener allá. Mata. ¿Cómo te va? Eh, sí, pero mucho, muy mucho, hay muy poquito. Con una sola llama, ¿cuántas bocas de cuántos seres diversos se pueden alimentar? No yendo muy lejos. La olla machacada con panela, canela y un tragito pequeñito de ron es un manjar que les invitamos a probar. Porque la mata de auyama es muy invasiva y eso crece y se crece y se crece y se crece. Pero la forma de transformar la auyama tiene miles de usos, pero que hemos recibido nosotros en unos cursos. Tenga sus cerdos, gallinas, pollos, conejos y esa misma verdura, legumbre hortaliza, vegetal que usted está sembrando, alimente a esos animales de ahí. Entonces, María Él se dijo algo muy serio, al pueblo no se bajaba sino por la sal. Y yo creo que de la Betania, de la Alacena, de San Antonio, de Sedeño, de cualquier parte, baje por la sal si usted es capaz de tener ese, eh, eh, ese, ese proceso. Si uno con la Uyama engorda los cerdos, los pollos, las gallinas, va a tener el huevo, la carne, va a tener todo. Solamente baje al pueblo por la sal. El procesamiento y preparación de productos alimenticios con lo que se cultiva y cosecha es una vía de reducción del desperdicio de comida, claro, y además una alternativa de autonomía económica para las comunidades campesinas como las de Támeces. Nosotros transformamos el aceite reciclado en productos de aseo. Estamos utilizando también aquella planta la del fique que se hacen cosas muy hermosas. Estamos utilizando el jugo otra que ya persona que nos lleve su poquito de aceite, nosotros le damos su pasta de jabón. Entonces, estamos contribuyendo al medio ambiente y este aceite también va para las aguas, eso contamina. Está contaminando nuestros bosques porque la gente lo tira hacia a los pastos, lo tira a los sifones y todo esto va a ir al agua y eso va a contaminar todo revuelto, pica sí, y jitito. Ollito tampoco, papa, no, papa, plátano, tomate, tomate, ajito, cebollas, mazorca también. Eh somos 22 mujeres, solamente somos mujeres. Eh la la consigna de nosotros es no dan las semillas. Entonces, si a mí me dan cilantro, tomate, cebolla, a la otra no le van a dar lo mismo, le van a dar que alberja, que habichuela. ¿Para qué? Para hacer un trueque. De no nosotros a nivel de corporación hacemos el trueque. Y salen cosas muy lindas y nos emocionamos cuando nos reunimos, llevas esa canasta porque no hay cosa más linda y más folclórico que ver una canasta llena de legumbres. Eso es hermoso. Pues eh, nosotros no podemos perder esa idiosincrasia y estos muchachos jóvenes de hoy en día se están perdiendo de esos placeres. Nosotros tratamos de cultivar muy limpio, que no tenga nada nada de químicos. Entonces, nosotros a nivel de corporación sí hacemos los trueques. Uno ve con las vecinas también, las poquitas que tienen finca, deme llegó un racimo de plátano, no hay capaz de comérmelo. Ah, yo te doy papa que me trajeron de tal parte. Entonces eso es otra forma de trueque. Sí hay el trueque, pero no tenemos la cultura fija de de hacer los los intercambios, pero si nos proponemos a hacer estudios, si nos proponemos a culturizarnos en el trueque, seguro que también si saban sería mucho en eso. Aunque las versiones sobre el origen de la expresión trueque no son poquitas. El principal significado con el que se asocia es intercambiar. Según el filósofo Joan Coromines, el término trueque posee su raíz etimológica en el verbo trocar, que tal vez se deriva del catalán trucar, que significa golpear o chocar, como referencia al choque de manos que se realiza al cerrar un trato porque realmente pues a los recicladores, como decimos o recuperadores, eh nos han tenido siempre por allá como como rechazados y de pronto no valoran lo que nosotros hacemos. Marta, que de Azomután y las otras compañeras, ellas salen desde los martes a recoger eh y pagamos un un carguero, o sea, un carro moto y ya los miércoles eh salimos a a reciclar. Sí, y me siento muy orgullosa porque hablamos mucho de cuidar el medio ambiente, pero a veces la gente le da pena, no señala, a mí personalmente no, lo hago de corazón, ¿sí? Yo me desplazo desde Palermo a acompañarlas a ellas, yo quisiera que este fuera un día especial y nos estuvieran en cuenta toda la comunidad y nos pasáramos ese voz a voz que en lo que nos puedan colaborar porque Realmente nosotros lo estamos haciendo de una manera muy generosa y cuido mucho el medio ambiente. Dos corregimientos hacen parte de la geografía de Támesis, Palermo y San Pablo. Las diversas formas de reciclaje que desde Palermo se expanden por muchos sectores del municipio tienen mucho que ver con la recuperación y el cuidado del medio ambiente. Pero mire, hemos estado mencionando todos los ingredientes de un sancocho. ...y creo que estamos olvidando tal vez el más principal... ...y es el tema que tenemos en este momento, que es el agua... ...si no tenemos un agua pobre o un agua limpia... ...¿qué vamos a consumir nosotros?... ...y respecto a ese tema, en nombre de la organización... ...que yo hablo de ese nombre de la organización... ...nosotros tenemos prioridad por el agua... ...tenemos un comité que se llama Comité Ambiental... ...en nuestras veredas hay muchos nacimientos de agua... ...o sea, el principal producto de nosotros es con la comunidad... ...asesorarlos, mirar sus nacimientos hacer el mantenimiento, hacer la reforestación. En nuestra organización hemos tenido varios programas que se llaman, hay uno muy importante que nosotros llamamos Limpia tu Vinca. ¿De qué se trata? Le decimos a todos los asociados que por favor no tener basura, la recolecte. Cuando hacemos el programa de Limpia nuestra Vinca, todos los miembros de la organización visitamos a las personas, recogemos las basuras en sus casas. Ya llegamos hasta un punto donde el carro del municipio no las pueda recolectar y mantenemos este esta casi sin contaminar nuestras aguas dió Tamésis. Se convierte en el primer municipio del departamento en prohibir la minería en su territorio. Una por Tamésis ha dicho no a la minería, primero con manifestaciones y ahora con un acuerdo que prohíbe esta actividad. Luego de vi hacer la consulta, pues nos autoobligamos como corporación y como administración municipal a reglamentar el uso del suelo y prohibir la minería. Entonces también estamos es como mirando a ver cuál El domingo 28 de mayo de 2017 Tamecí se convirtió en el primer municipio de Antioquia que dijo no a la minería. Por unanimidad, el consejo de este municipio aprobó la prohibición de exploraciones y explotación de minería de metales que, según estudios socioambientales, pueden afectar a perpetuidad las fuentes hídricas. Sentencia T-445 de agosto de 2016, Corte Constitucional de Colombia. Bueno, definitivamente yo me apoderé el micrófono pero es que es imposible uno no hablar, ver las bondades de este encuentro. Es que, mire, aquí hay mucha gente que yo no conocía, pero uno se siente como si estuviera en familia, como si nos conociéramos de siempre. La gente comparte, expresa sus ideas cuando la grabadora se enciende a la par con el fogón de leña. El humo nos cubre para dejarnos hablar en confianza. Ya casi se acerca la hora de compartir el sancocho y sabemos que al despedirnos Las conversaciones en torno al cuidado de la vida y de lo natural, de la soberanía alimentaria de las comunidades campesinas y rurales, harán todo menos apagarse. Encontramos en este primer compartir, mediante los ancochos radiales cuidadosos, más chispa y sustancia para seguir nuestro andar por otros municipios y territorios de Antioquia. que ya está casi listo, ya ya está listo ya, vamos a comer. Los sancochos radiales cuidadosos son una travesía y producción colaborativa en la que entremezclamos comunicación radial y cocina colectiva para encender conversaciones sobre la ética del cuidado como ingrediente vital de todas las formas de vínculo, con nosotras mismas, con otras personas de nuestros entornos, con toda la sociedad y con todo lo que está vivo en este planeta que habitamos. A comer y a cuidar y a conversar. Sirvamos el sancocho, pues. En los sancochos radiales cuidadosos mezclamos radio y cocina popular para hablar sobre el cuidado de todas las formas de vida. Los sancochos radiales cuidadosos son una producción de Ancestra y Confiar Cooperativa desde su programa Mujeres Confiar, con el impulso de Familias Ahora. Música a través de manzana radio hoy transmitimos por FM y por radiolibre.cc